Es un factor importante de que las partes este, se puedan acercar, juntar de, y tomar eh, definiciones en cuanto a qué es lo que quiere el movimiento, las medidas de gobierno que ha tomado el macrismo. Eh, se contraponen claramente eh, a nuestros valores culturales, a nuestros valores eh, en cuanto a la soberanía nacional, en cuanto a la matriz económica. Por lo tanto, creo que eso ha sido un factor que ha gravitado para que el campo nacional y popular eh, tome conciencia de que eh, es necesario unirse. Hoy nos gobierna un tercio eh, de poder. Este, yo creo que se ha tomado conciencia de que es necesario que el campo nacional y popular se una. Y en eso se viene, yo, yo pienso que a partir de esa lectura, y a partir del año pasado, este, empieza... ...a surgir la, la idea de este, empezar a trabajar en la unidad... ...y la reunión de ayer yo creo que es el emergente de ese trabajo... ...al que no hay que restarle importancia a lo que está haciendo... ...Gustavo Menéndez, yo creo que está ejerciendo un rol preponderante... ...en acercar a, a todas las partes. Yo celebro que Alberto Fernández eh, tenga la intención... Eh, ...de ser parte de la reconstrucción del peronismo, que reconozca... Eh, la necesidad de los votos y la necesidad de contar con Cristo, Tienen que estar todos los compañeros del movimiento nacional, tenemos que formar eh, un gran frente nacional que sea alternativa de poder para el año 2019. Yo estoy viendo que él, que, que, que tiene eh, vocación de unidad, y hay compañeros que se están acercando, lo de ayer en los MET, como lo decías vos, es importantísimo, es un, un primer paso, pero también la idea es que eso replique en todo el país. Y luego pensar, yo creo que lo último que ten tenemos que, en lo que se debería trabajar, a a en términos potenciales, uh -huh. es en la selección del candidato que, re que, que represente a todo el Frente Nacional. Eh, considero que es, es una necesidad imperiosa del movimiento nacional trabajar eh, en la unidad, porque el partido justicialista eh, va a ser la columna vertebral del Frente Nacional que se tenga que, que, que se forme, Este, para hacer una alternativa, para poder disputar poder eh, real y concreto en el 2019 y poder volver a conducir los destinos del país. Eh, con el PJ solo no alcanza, es decir, también tienen que converger eh, los distintos espacios, los, los, los movimientos sociales, las organizaciones sociales este, y formar un gran frente como tuvo siempre vocación frentista el peronismo. Eh, hay un acuerdo programático de todas las partes y se decide en ese acuerdo programático, hay una instancia en la cual eh, tengan que seleccionarse los candidatos a través de unas pasos, yo voy por ese camino, Ajá. Eh, porque el acuerdo entre los distintos sectores es lo que lo que prima y, y, y digamos, es eh, lo más importante para que eh, nosotros podamos construir... Eh, ese camino que nos lleve al 2019 y, y disputar el poder por ese camino. Eh, la planificación, es decir, ejes eh, de acción, un acuerdo programático. Si en ese acuerdo programático eh, se prevé eh, que se elijan los candidatos mediante un apaso, eh, los acuerdos nacen para ser respetados y cumplidos. Por lo tanto, habrá que atravesar esa instancia y el candidato que surja, eh, obviamente, eh, todo, todo el movimiento acompañando.